Bueno, Garashi, como hemos comentado en el sumario del programa de hoy ya tenemos aquí a nuestras invitadas, a nuestros invitados eh, que vienen a presentarnos una nueva iniciativa que ya está eh, en marcha en nuestro pueblo, en Berriazar eh, taller de manualidades, Berriart y para hablar de esto y mucho mejor que yo, nos lo van a contar ellas y ellos, que tenemos a Cristina Saspe, que es profesora de pintura y manualidades en este centro de Berriart, a Iñaki Villanueva, que es profesor de detalle también en el mismo centro, y a una de sus promotoras, eh, Natalia de la Cruz Egunon, a Egunon. los tres, Egunon. buenos días Bueno, eh, en primer lugar eh, daros la bienvenida a estos estudios de Berriar y Ratia, a los tres y agradeceros eh, esta visita que no los habéis hecho en esta mañana, y la primera pregunta que os quería hacer, eh, Sovia ¿Qué es Berriart, Natalia? Bueno, pues Berriart es una tienda de manualidades, tienda-taller de manualidades donde ofrecemos pues todo tipo de, de clases es ¿Eh? de se trabajan todas las técnicas, talla de madera, etcétera. Uh -huh. aparte vendemos producto para pues para la gente que está por ejemplo en el, en el ayuntamiento uh -huh. eh, dando clases, pues bueno eh, que no tengan que subir a Pamplona y puedan comprarnos el producto uh -huh. a nosotras Ajá, eh, por lo tanto entiendo que veía, veíais esa carencia en Berriozar, ¿no? de que bueno pues que, que podía ser útil el, el ofertar este tipo de, de servicios y este tipo de, de productos al, al público, ¿no? en, en nuestro polo Sí, la verdad que sí, porque aquí no hay sitio donde poder comprar esa uh mm -hmm. ...pues bueno, esos materiales tan uh -huh. técnicos. Ajá, uh -huh. y Berriart pues va, va a cubrir eh, esa, esa carencia que... Eh, ...o esa posible carencia que, que habéis de, detectado en Berriart. Como comentaban eh, al comienzo de esta entrevista... ...ya está puesta en marcha, pero ¿con qué actividades... ...habéis arrancado, Natalia? Bueno, en principio hemos empezado con los cursos de manualidades... ...que es un poco libre, no, ha, no es un curso que va de septiembre a, a junio... ...ni uh -huh. nada de eso, va por meses... Y eh, vamos a empezar también con la talla de madera y Ajá. bueno, en principio manualidades, que es lo Ajá. que que es lo que nos han demandado ahora Sí, y acabas de comentar la talla de madera y para sí. eso tenemos, a, como hemos comentado a Iñaki Villanueva que es uno de los formadores eso en es. concreto en esta en esta técnica eh, profesional eh, Es un gran profesional que ya hemos conocido, eh, bueno eh, por alguno de sus trabajos eh, como, como trabaja Iñaki, qué manos tiene Egunon a ti también Iñaki Egunon. Bueno, eh, que te supone a ti trabajar en Berry Art? No, no sé, pues una nueva experiencia y luego también pues Me parece una iniciativa muy bonita Dentro de Berriozar, ¿no? De mi pueblo, como uh -huh. quien dice Y la oportunidad de, pues de dar clases por primera vez uh -huh. Aunque ya llevo muchos, muchos años Trabajando la madera, piedra uh -huh. Pero bueno, estar más de cara al público uh -huh. Y luego también un sitio donde poder eh, mostrar lo que he, hecho, he, venido, he venido haciendo hasta ahora. Ajá. Conocemos algunos de, de tus trabajos entre otros, recuerdo esa piedra tallada que hay en el casco antiguo de, de Bergezar, si no me equivoco la, la talla este tú, ¿no? Sí, sí. Eh, y como bien dices, bueno, tú hasta ahora lo que has hecho son tallas principalmente pero no has ejercido como, como formador, como profesor eh, ¿Cómo te ves en esta nueva etapa de, de la escultura, digamos? Bueno, supongo que como en todo cuando se hace la primera vez, un poco nervioso, un poco expectante a ver cómo dar los primeros pasos, pero yo creo que una vez que empiezas, pues todo va marcha, marcha, marcha y como esto es un proyecto bastante nuevo que irá creciendo poco a poco pues yo creo que ir a todo sobre la marcha y ya creciendo poco a poco este proyecto y nataliaéis eh, comentabas que empezáis con eh, con trabajos de talla con manualidades eh, en, en un futuro que otras cosas vais eh, tienes previstas que podéis ofrecer bueno en principio estamos abiertas a todo lo que pues bueno eh, lo que tenemos un poco fuera es eh, el pintura al ó uh -huh. pero siempre decimos si sale un grupo pues de ser ocho personas pues se contratará una persona para que dé pintura al óleo que es lo único que la profesional cristina es eh, bueno lo que no uh -huh. lo único a lo que no está preparada y uh -huh y bueno no nos vamos a cerrar a nada es ¿eh? si una persona quiere hacer punto de cruz eh, ganchillo quiero decir que no no nos vamos a cerrar a nada al final uh -huh. es un sitio donde estamos para reunirnos para pasar un rato para bueno pues para evadirnos un poco del mundo y eso es o sea uh -huh. no nos cerramos a nada eh, natalia eh, últimamente están pasando bueno pues eh, gran cantidad de, de artistas eh, cada uno en su disciplina por por esta radio contando su, sus experiencias y veo que berrezar está cogiendo un especial auge en bueno pues en materia de, de arte eh, no sé si bueno pues qué cabida pueden tener en esta nueva iniciativa que ponéis en marcha ahora todos estos eh, artistas me refiero a que bueno aparte de las actividades que, que ofrecéis eh, no sé si pueden tener de alguna manera su, su punto de encuentro también en berria harto o os sí. vais a dedicar más a, a lo que es la, la formación Bueno, eh, ya te digo que no nos cerramos a nada. O sea, todo lo que venga será bienvenido. En principio, es eso, lo que te digo, tampoco no nos cerramos a nada. ¿eh? Todo lo que se nos proponga, todo lo que nos pidan, intentaremos traer, intentaremos dar servicio... A Berriozar, bueno, a Berriozar a los pueblos de alrededor, pero sobre todo a Berriozar. Una cuestión que tenéis en común, las tres personas que estáis hoy aquí, es el, el autoempleo, eh, lo entiendo así de, de esta manera, y con la situación de crisis que, que estamos viviendo, ¿esta puede ser una, una salida a esa, a esa situación? ¿Cómo lo cómo lo veis? Sí, bueno, al final pues tienes que buscarte la vida, eh, quiero decir que o arriesgas o, o bueno, o te quedas ahí, entonces en nuestro caso, eh, bueno, la bajera era nuestra y bueno, pues decidimos no hacer una muy grande inversión y montar esto, que sabemos que, que funciona, que tiene futuro y bueno, esperemos, claro. En tu caso, Iñaki, quizás arriesgas un poquito menos, pero también de alguna manera, de bueno, pues estás funcionando en, en este mundo eh, dentro del autoempleo, ¿no? Sí, y aparte yo, toda mi vida ha sido más o menos así, o sea, uh -huh. no duró más de un año en algo que no me haya gustado, o que uh -huh. me en un trabajo que se puede decir para toda la vida, uh -huh. ¿no? Así que para mí esto es, vamos, me viene, o sea, la oportunidad que me da Berriart es eso, algo que iba buscando, ¿no? Uh -huh me ha dado hasta un poco más de seguridad dentro de este campo Y volviendo un poquito ya a lo que es el proyecto de Berriarte en concreto cuando alguien va allí y quiere, quizás alguien que no tiene definido lo que quiere hacer no sé si, si contáis con algún tipo de catálogos que le podéis mostrar y, y orientarles hacia, bueno, pues qué, qué trabajos puede realizar allí en Berriarte Sí, en principio hay allí muestras y luego, bueno eh, Cristina se encarga de, pues de enseñar todo todo todo lo que es Bueno, enseñamos fotos y todo eso Y luego además eh, en el tema de talla de madera como es Tenemos un escaparate dedicado a la talla de madera uh -huh. Y luego un catálogo donde la gente que igual no quiera No pueda dar clases, eh, bueno, encargarlo también uh -huh. por catálogo sí, sí. Talia, habéis puesto este proyecto ya en marcha y Ya están sí. las puertas de Berriart abiertas sí. Cuéntanos eh, desde cuándo y cómo ha sido esta apertura Pues eh, la apertura fue el día 3 de marzo Y bueno, llevamos dos semanas y la verdad que muy bien, muy contentas, mucha aceptación. Uh -huh. y muy bien muy bueno muy yo contentas. por la parte que me toca yo sí que había percibido esa, esa aceptación o, o más bien esa incertidumbre de qué es lo que van a abrir allí de ¿no? eh, sí, esa tienda de, sí. de Berriard qué es lo que se van a hacer y bueno pues es que cualquiera ya se puede acercar por allí pues a ver un poquito lo que eh, lo que hacéis nada más por el momento se nos muy marcha bien. el tiempo no sé si tenéis alguna otra que, cosa que, que comentar eh, por nuestra parte encantado sea eh, un verdadero placer me parecía aquí igualmente. No sé si querías comentar no. algo. No. <risa> Me ha parecido que hacías un, un gesto. Sí, muchas <risa> cosas se podría comentar, pero no. Pues eh, a, a lo dicho, un verdadero placer haber podido hablar con vosotras y con vosotros y agradeceros que nos hayáis dedicado estos minutos a esta radio. Es que es ricasco. Acuerdo. Gracias. Puré.